Avui a Lectura Espanya parlarem sobre els 12 març. El dia de 12 març, Carregata, és el dia 5 de gener i el 6 és el dia festiu. I el feix d'orient, dia 5 a la nit, passen per les cases de dels nens i deixen els regals que els nens li han, li, li han demanat. I al dia, dia següent, que és així, s'obren i es posen molt contents. a, a continuació, us mencionaré uns llibres sobre el dia darrer maig, sobre la seva literatura. El primer és diu La Navidad i després los Magos. En Navidad, y Javi y Natalia pasan la tarde con su abuelo que les cuenta la historia de los Reyes Magos. La tridia del Belén, el Lodes y hasta el el, el paje Carbonilla, que es el que lleva carbón a los niños que se han portado mal. Los hermanos escriben su carta a las reyes y esperan, y esperan ilusionadas la llegada de los regalos que han han pedido. Se habrán cumplido sus deseos. Las aguanas y sus sonidos navideños, los reyes magos. Este libro está pensado para los más pequeños de la casa, pues a través de sus ilustraciones, cuentas, coloridas y sus múltiples canciones se uh, adentrarán en la fiesta culmen de la, la navidad a la llegada de los reyes magos. Entonces el libro se llama las tres reyes magos. Editorial su saeta a este otro libro adaptado para los pequeños lectores que comienza así. Hace mucho existen tres reinos Uno eh, está en África, el otro en, en Asia y el tercero en Europa. Los gobernantes reyes, hombres sabios. Los aquí son tres libras que os estoy comentando y en las os, os dejaré las demás fotos. mucho, pero que mucho tiempo, tres reyes muy poderosos y muy sabios comenzaron a estudiar las estrellas. Estos tres reyes vivían en el lejano oriente, uno de ellos en zona europea, otro en Asia y el tercero en el continente africano. A estos tres reyes les llamaron magos porque sabían muchas cosas y además tenían algo en común, su pasión por la astronomía. Tanto es así que iban apuntando en sus cuadernos constantes anotaciones sobre la posición de las estrellas y todos los planetas. Estos tres reyes descubrieron que en el cielo había una estrella diferente. Era más grande, más brillante. Se situaba sobre la pequeña localidad de Belén, en la región de Palestina. Esta estrella se iba haciendo más brillante según pasaban los fríos días de invierno. Era el mes de diciembre, Y estos reyes empezaron a usar todos sus conocimientos para averiguar qué indicaba aquella fantástica estrella. Usaron fórmulas y consultaron escritos muy antiguos. Al final, estos tres reyes llegaron a esta conclusión. La estrella indicaba el nacimiento del Hijo de Dios. Así que sin pensárselo dos veces, recogieron todo lo que necesitaban para ponerse de viaje, conocer al niño Jesús y entregarle un regalo. Los reyes magos partieron de sus países prácticamente a la vez, a lomos de tres dromedarios. El rey que partía de Asia era de mediana edad y se llamaba Gaspar. El rey que salió de la zona más fría de Europa era el más mayor y se llamaba Melchor. Y por último, el más joven de los tres reyes partía de un país del continente africano y se llamaba Baltasar. Estos tres reyes magos creían conocer algo que el resto de personas no sabían. Estaba a punto de nacer el hijo de Dios. Pero ¿cuál fue su sorpresa al encontrarse de camino a Belén? —¡Vaya, si no soy el único rey que acude a conocer al niño Jesús! —dijo asombrado Melchor al encontrarse a mitad de camino con los otros reyes. —¡Ya somos dos sorprendidos! —dijo Gaspar entre risas. —¡Digamos que tres! —añadió sonriente Baltasar. —Bueno, puesto que los tres vamos en la misma dirección, podemos ir juntos. Yo me llamo Melchor, ya me podéis cuidar, que veo que soy el más viejecito de todos. <risa> —Río Melchor, siempre con muy buen humor no exageres Melchor que yo también tengo mis años dijo Gaspar aquí el más jovencito veo que es Baltasar que además ha traído un regalo fantástico para el niño Jesús <ríe> sí respondió entonces Baltasar traigo mirra un bien escaso y muy valorado en mi tierra yo le llevo oro también muy valorado en mi país dijo entonces Melchor y de mi tierra yo traigo incienso dijo Gaspar cuesta mucho encontrarlo y tiene un olor delicioso Y así fue como los tres reyes magos comenzaron a caminar juntos hacia Belén para conocer al niño Dios. Después de varios días de camino, los reyes magos se encontraron a las puertas de Belén. Era un 24 de diciembre por la noche y la estrella que seguían gracias a sus mapas del cielo y a sus instrumentos de medición comenzó a brillar y a brillar con muchísima intensidad. Todo el mundo podía ver aquella estrella con total claridad. —¡Ya ha nacido! ¡Ha nacido el niño Dios! —gritó loco de alegría Melchor. —Cierto, amigo, la estrella lo indica claramente. —¡Aligeremos la marcha para conocerle! —añadió Baltasar. —¡Y demos a todos la buena noticia! —dijo Gaspar al ver que cerca había un grupo de pastores. Los reyes, al acercarse a los pastores para darles la noticia, descubrieron que ellos también lo sabían y que se dirigían hacia allí. Unos ángeles se les habían aparecido. Estaba claro, el niño Jesús acababa de nacer. Sus apuntes, sus estudios, sus datos eran correctos. Los reyes magos se dirigieron hacia Belén. No les fue nada difícil dar con el lugar en donde se encontraba el niño Jesús. La estrella indicaba el camino con claridad. Al ver al pequeño en ese humilde pesebre arropado con paja y junto a sus padres un buey y una mula, no pudieron contener la emoción. Se arrodillaron ante él y comenzaron a adorarle. Aquel pequeño resplandecía como una estrella y aún así parecía tan pequeño y humilde. Los reyes magos le entregaron sus regalos, oro, incienso y mirra, regalos de reyes para un rey. Al fin habían podido conocer al Hijo de Dios y estaban deseando regresar a sus países para dar la noticia a todos. sheep on a cold winter's night that was so El es el es y el otro va a saltar El es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltazar El es Melchor, el es Gaspar y el otro va saltar Quiero un trenecito que me digas si sí, también una muñeca ideal que siempre me digas si El es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltazar el es Melchor, el es Gaspar el otro va saltar con tus papás El es Melchor, el es Gaspar, y el otro Baltasar El es Melchor, el es Gaspar, y el otro va a saltar El es Melchor, el es Gaspar, y el otro Baltasar El es Melchor, el es Gaspar, y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me digas sí y también una pero que me diga pero ìbeal que siempre me diga ¡Sí! Él es Melchor, Él es Caspar y el otro Baltasar Él es Melchor, Él es Caspar y el otro va saltar Él es Melchor, Él es Caspar y el otro Baltasar Él es Melchor, Él es Caspar y el otro va ¡Muchas gracias.